Hola Daniel, buen día. Buen día. Contanos, bueno, ¿en qué situación se encuentra el reclamo e la realidad del hospital público de San Miguel? Bueno, la realidad del hospital、eh, ya es de público conocimiento, por suerte.、Eh, en estos últimos dos meses, por la unidad de los trabajadores del hospital, Con m u c h a g a r r a poniendo la cara,、eh, logró darse a conocer la situación para la gente. Pues, había gente q u e desconocía la situación del hospital. O no lo quería ver. Bueno, por suerte el reclamo llegó a muchos lugares y cada vez a más lugares, a más personas, cada vez recibimos más apoyo y esto se está haciendo cada vez más grande, por suerte. Con respecto a la situación general del reclamo,、sí. el reclamo sigue igual, no recibimos respuestas favorables,、eh, lamentablemente no, no hay diálogo con, con el ejecutivo. Ellos cortaron todo tipo de vía de diálogo. Así que bueno, seguimos a la espera de, de ver qué pasa.、Mm. En las、eh, últimas jornadas se、eh, vieron algunas imágenes que fueron compartiendo en las redes de cómo les arrancan hasta los carteles donde hacen las distintas demandas, los distintos <risa> reclamos de las propias paredes del hospital. Sí, sí, tenemos videos donde el propio secretario de salud. Sale al pasillo a arrancar carteles, a decirnos que somos unos irresponsables, que rompemos el hospital, que dañamos el hospital por pegar carteles. ¿Cómo están planificando las próximas acciones? Sabemos que bueno, continúan los aplausos a las 11 de la mañana, que bueno, las、eh, trabajadoras del hospital marcharon el pasado lunes 8 de marzo. Llevando adelante la, el reclamo y acompañando este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿cuáles son las próximas acciones que están planificando para intentar, bueno, justamente que se recupere el diálogo con las autoridades del municipio? No,、eh, lo del 8 de marzo, la verdad que fue muy bueno, de las chicas、eh, se cargaron la lucha al hombro y la verdad que es para aplaudirla. Bueno, con respecto a eso, seguimos como dijiste, seguimos con los aplausos todos los días a las 11 y tenemos que definir en asamblea. Hoy o mañana、eh, el plan de lucha, porque algo, algo más tenemos que hacer.、Mm. No se nos escucha,、sí. eh, así que esto va para, va para largo, pero necesitamos algo, un plan de acción fuerte como para, para que se nos escuche o para que se nos atienda al menos,、uh -huh. que es lo que estamos negando. ¿Cuál es la reacción de la comunidad que se acerca al hospital y que muchas veces llega con, con alguna dolencia, con una situación grave y se encuentra con un hospital que, un municipio que no garantiza en el hospital público atención, que no hay suficientes médicos en la guardia o que no tienen insumos ni siquiera para la colecta de sangre? ¿Qué, qué responde, qué reclamo hace? ¿Entienden la situación de ustedes como trabajadores? ¿Les llevan los reclamos a ustedes? Qué, ¿Cuál situación se da en ese sentido? Principio, cuando empezamos a plantear esta situación, la gente un poco que sí se enojaba con nosotros, porque obviamente uno cree que es el responsable, que nosotros tenemos la culpa del de, de el mal funcionamiento del hospital, pero con hacernos escuchar, mucha gente se interiorizó más y ahora entienden cómo es la situación: que no es que en guardia no se a t i e n d e a las personas porque no quieren atenderlas, sino porque hay un solo médico y bueno, este hospital. Eh, atiende a gran cantidad de gente,、uh -huh. eh, está desbordado. Lo mismo con otros servicios.、Uh -huh. eh, la gente a poco lo va entendiendo y ahora r e c i b e m mucho apoyo.、Uh -huh. En、eh, los aplausos, cuando salimos a la calle, la gente toca bocina, nos aplaude, nos apoya, así que eso es gratificante. Bien, Miguel, quedamos en comunicación aquí en la radio para seguir la realidad del hospital. Ojalá, bueno. Prontamente haya una apertura del diálogo desde parte del municipio. Hoy hizo la apertura de sesiones del Consejo deliberante Jaime Méndez.、Eh, bueno, habló casi una hora corrido sin demasiada respuesta al reclamo que estaban planteando, pero ojalá se abran canales de diálogo en los próximos días. Sí, sí, estábamos al tanto y también sabíamos que no iba a hacer caso al tema, no lo iba a tocar, lo iba a saltear como siempre. Esa es la postura, lamentablemente, que tiene el intendente y todo el ejecutivo.、Mm. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo y esperemos que esto llegue a buen puerto pronto. Ojalá que sí. Quedamos a disposición. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo.